Ay, dale, boluda, que estoy f i l m a n d o Bueno, bueno, dale, tirá la canción. Ahí va. Hola, soy Tatiana, fanática de Juliana. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por ahora soy la presidenta y única socia del club de fans de Juliana Aguada. Las argentinas merecíamos tener una primera dama de primer nivel, elegante, sofisticada, políglota y atrapante. Porque Juliana puede ser la hechicera del presidente y de todo el país. Hoy te voy a contar cómo tu vida también se puede parecer a la de Juliana. Muchos dicen que es una mujer a c c e s o r i o que solo sirve por su bella imagen, fiel a su marido. Pero por si no lo sabías, Juliana es una empresaria textil exitosa. Nosotras también podemos ser emprendedoristas exitosas como Juliana. Lo primero, para empezar tu comercio, es traficar mano de obra. Para eso puedes venir a i n i e t s y conseguirte un tallerista esclavo. Hola, soy Tatiana. Y yo soy Oscar. Necesito que me cosa 178 pares de guantes, empezando por la mano derecha. Ahora, dale, ahora.、Eh, no, señoritas, yo no voy a trabajar para usted. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? Usted paga muy poco. Mirá, morocho, que tengo un látigo. Y yo tengo un sable andino. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pará! ¡Ay, p a r a boludo! o c o r t a n o firmes, c o r t a que me desangro! o l l a m a a o s de! Juliana. Se codea con la élite mundial hablando en sus propios idiomas. Puede cenar con el presidente francés, bailar con el estadounidense, pero nunca va a descuidar su lugar de esposa y madre. Una de las cosas que más le gusta a Juliana en la quinta de olivos o en los abrojos es cuidar sus cultivos. Yo te voy a contar cómo podés tener una huerta como Juliana, con mucho glamour y estilo. Hola! Acá en mi balcón de dos metros por uno, en la avenida Juy, tengo mis canteros con distintos vegetales y frutos. Los vegetales cosechados en esta huerta, como los de Juliana, van a ser utilizados en comedores populares para dar de comer a los indigentes. Porque Juliana tiene un gran corazón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Un bicho para! ¡Ay! ¡Ay! y h i una abeja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me picó! ¡Ay! ¡Me ahogo, boludo! ¡Ay! ¡Soy alérgica! ¡Cortá! ¡Boludo c o r t á llamados d a de... y pero si、sí、está re divertido el video! o llamados d h o l a vos de... Hola, Soy Tatiana, la presidenta y única asocia del Club de Fans de Julián Aguada. Y este es mi canal de YouTube. Y pronto compartiré más consejos para parecerte a la mujer más hermosa y carismática del país. Porque todas las argentinas podemos ser una primera dama. ¡Ay, boluda! ¡Te sentaste arriba de la muñeca!、Ah, ¡Ay, Antonia! ¡Ay, la aplasté! ¡Ay, pero si pesás como un tonel gorda! ¡Qué vergüenza! De aguada no te entra ni una media de nylon con ese tobillo. ¡Eh, boludo! ¡Cortá! ¡Cortá que la aplasté, Antonia! a l l a m a a o m e